qué tal, está, ¿Cómo están los oyentes de Tincunaco? o q u m están las compañeras que están ahí en la operación técnica y demás? Bueno, acá andamos, en Moreno, ahora en Moreno, acá en el centro de salud mental. De un extremo al otro. De un extremo al otro, sí. Paseando por el culo urbano, h i j o Vas a sumar millas ahí de, de, de tanto viaje. Era, si fuera por eso, tendría que recorrer el mundo ya, pero bueno. <ríe> bueno, te cuento un poco, les cuento un poco la audiencia ahí que, que, que la experiencia de la Cooperativa e Educadores Madre Tierra empieza en el 2001 con una escuela que era Madre Teresa que quiebra、sí. y que deja, digamos, a un grupo de trabajadores、eh, sin, sin su salario, como muchas experiencias de las fábricas recuperadas en ese 2000-2001 y que después con el tiempo. Pudimos ver a través del movimiento de fábricas recuperadas、mm. y su expresión en, en, en San Miguel, una de ellas fue el colegio Madre Teresa que quiebra y que deja, digamos, sin posibilidad, digamos, de cobrar su salario a los trabajadores. Quiero aclarar ahí que un porcentaje de lo que era, digamos, el cuerpo directivo de los dueños del Madre Teresa no es que se borró, ¿eh? sino que, francamente, no podían pagar y tuvieron que q u e d r r a r el colegio. Claro. claro. Sí, d e d a ahí a través de una asamblea improvisada entre los trabajadores d e ese momento, de, bueno, nada, seguir con la experiencia, pero poniéndole el pulmón, los compañeros tuvieron tres años sin cobrar、eh, salario alguno, y, y bueno, de a poco fue tomando la forma sin saber la figura legal todavía, si era mutual, si era una asociación de padres, no se sabía, y en el 2005 se.、Eh, Se, se acuerda con la figura pues, de la cooperativa. Y ahí fuimos creciendo.、Digamos. Yo llego al colegio en el 2008. Yo soy de ahí profesor de teatro de nivel inicial y primer ciclo y s e g u n d o ciclos de primaria. Y es una experiencia, como vos dijiste, que plantea muchos desafíos porque nosotros no tenemos la cabeza cooperativa en los,、eh, en los terciarios, en los profesorados. No aparece nunca,、eh, nunca se enseña nunca. d i g a m o s desde lo cooperativo, sino todo lo contrario, el mejor promedio, el que llega primero, le pongo un 10, que eso lo traemos desde primaria. n o Entonces, la cabeza cooperativa、eh, no solamente es un desafío para el, la comunidad de, de familias que pertenecen a nuestro, a nuestro colegio, que es de gestión social, esto que vos aclarabas, ¿no? no está ni en el ámbito pri, pri, pri, privado ni tampoco público, es una imagen que en la nueva ley federal de educación.、Eh, Está la imagen de gestión social, de escuelas de gestión social,、uh -huh. y que son, son muchas, ¿eh? no, no es que solamente existe Madre Tierra, son muchas en el conurbano y en el, en el interior de la provincia y a, a nivel nacional. ¿no? Y, y bueno, tiene este, este desafío de, de entenderse que no somos ni público ni privado y que queremos, digamos,、eh, trabajar desde los principios de la, del, del, del cooperativismo. Eh, pero no es de una cuestión idílica o una cuestión,、eh, digamos, allá como algo romántico, n o sino concreto, terrenal y, y, y social realmente. n o、uh -huh. Ahí t e h a g o un par de preguntas, Mauro, para ir desandando、eh, esta, esta figura que no es tan nueva, no es tan novedosa, pero que en realidad está、eh, alejada de lo que uno entiende, bueno, público o privado. ¿no? En general es como en, en esa dicotomía.、Eh, y suelen tener estas、eh, escuelas, por lo menos las que conocemos, una, de, dependiendo de la figura legal, ¿no? si es una cooperativa, si,、eh, si es una mutual, suelen tener una especie de cuota. ¿no? Uno puede asociarse o puede pagar una cuota para sostener ese espacio. Ahora, eso de pagar una cuota se emparenta en la práctica, en el ejercicio de ir a pagar una cuota todos los meses, con una escuela privada y cuesta romper con esa lógica de que, bueno, esta escuela plantea algo distinto. ¿Cómo se trabaja eso con las familias? Eso es en el día a día, digamos. Eso es en el día a día porque ¿no? eh, me parece que ahí、eh, está, por eso te digo, pero mirá que la idea de cuota la ponemos nosotros.、Mm. Nosotros podríamos poner otro nombre, si quiera está simbólico, no、uh -huh. sé, aporte,、eh, no sé, contribución. Lo real es que tenemos que pedirle a las familias que aporten un, una suma de dinero, porque nosotros somos el 60% del plantel, no está, no está dentro de ninguna subvención ni estatal ni de, tampoco de algún a p a d r i n a z o por parte de algún sector privado.、Uh -huh. Y el 60% tiene que estar, este, tiene que estar、eh, sustentado desde lo que es la, la cuota, el aporte, la contribución. Esa idea se discute todos los meses,、sí. todos los días, porque vos tenés familias que son históricas、sí. y familias que se incorporaron hace dos meses.、Uh -huh. Entonces digo,、eh, está bueno el planteo tuyo, p u e es decir, ¿es una cuota o en realidad contribuye o a q u a que el educador pueda retirar?、Eh, un, un, nosotros no tenemos salarios ahí, d a m o s también explicando a la audiencia, nosotros tenemos que ser todos socios.、Uh -huh. eh, t e m o s un retiro,、uh -huh. pero ese retiro implica también cargas sociales, ART, de contar con la obra social,、uh -huh. que para nosotros es muy importante eso, damos、uh -huh. mucha prioridad a eso, sobre lo que se retira、eh, de, de bolsillo, ¿no? de plata en el bolsillo. Y la verdad que últimamente tenemos una alta morosidad, producto de que arrastramos también una crisis económica, ¿no? digamos, en los últimos cinco años y medio. Que se ha aguizado,、uh -huh. porque nuestra población tiene que ver con el sector trabajador de, de San Miguel,、claro. no tiene que ver con la capa media, media alta de San Miguel,、uh -huh. porque esos van a, otro, a otros colegios, no van al nuestro.、Uh -huh. <risa> no le vamos a hacer publicidad gratis a los demás colegios.、Uh -huh. <risa> Así que me parece que ahí vos l augurás con, con toda esa capa que, no sé. Que, algún, que en algún sector son laburantes, que tienen un salario por debajo de los 35 mil pesos,、uh -huh. ¿no? Y, y, y, y h así y a todo,、eh, mamá s que, co que cobra n asignación,、eh, gente que está dentro de, de, de un progresar o, o, o que haya cobrado el IFE, esa porción es la que trata de estar todo el tiempo al día, m i r a m o s que es de contradicción, ¿no? ¿En qué, qué ¿En qué barrio no, no. está la, la escuela Madre Tierra? El barrio es el que, en, digamos, San Miguel, San Miguel, o San Miguel Norte, digamos. Yo no sé bien el barrio. m i r a qué buena pregunta, pues. <risa> <risa> no lo sé. e s t a m o s en Pringles y las vías, vías、sí. sería detrás de, del, hospital, del hospital de l San Miguel,、uh -huh. claro, del Arcade, pegado a las vías del San Martín.、Uh -huh. Cuando se pasa por el tren, si uno gira hacia mano derecha, se va a ver ahí la escuelita. En... Y bueno, está abierta la inscripción 2022 para i n i c i a r primaria y secundaria,、uh -huh. y también está el secundario para adultos, que fue la primera experiencia que se abre como cooperativa. Lo primero que se hace a nivel educativo fue el secundario de adultos, el、uh -huh. bachillerato,、uh -huh. y de ahí fue, se fue haciendo los demás niveles. Quiero matrícula... haber sido claro. Sí, ¿qué matrícula tienen?、Eh, últimas dos preguntas y ya te dejamos y te agradecemos este、sí. ratito. ¿Qué matrícula tienen actualmente? Actualmente estamos bordeando los 150, 180 proyectados. Ah, bien, bien ah, aparte son grupos pequeños digo, para trabajar、eh, mucho más personalizadamente. Y la última, ahora sí, ¿cómo se contacta a la gente que está escuchando y quiere bueno, inscribirse para el ciclo 2022? Bien, pongan en el Facebook,、eh, en Colegio Madre Tierra, así les va a aparecer con el logo, que lo van a ver ahí.、Eh, y después, digamos, los números de contacto y eso, sí les voy a pedir a ustedes, si después lo pueden reiterar, que tienen que tenerlo ahí a mano, porque yo ahora estoy en medio de atender a un paciente y no, no los recuerdo y no los puedo buscar. Si、eh, ustedes los pueden socializar ¿Sí? y ponerlo en su página, digamos, para los oyentes que quieran, están ahí. Si no, por Facebook, Colegio Madre Tierra. Y bueno, ahí sacarán los contactos. Ahí ya lo vamos、eh, subiendo a nuestras redes. Disculpen lo improvisado, pero、ah, bueno. Muy bien. <ríe>、eh. Te agradecemos sí, este ratito. e s que estás trabajando y queríamos contar la experiencia y avisar de esta descripción. Un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes. Siempre por estar. Un abrazo, compañeros. o chao.